Es un tipo de sacrificio humano. Se conoce como el águila de sangre. Consiste básicamente en algo muy limpio. Arrancar los pulmones de la gente por la espalda. Y se practicaba en el mundo nórdico, se practicaba antiguamente. Y esto lo hemos conocido gracias al libro del que vamos a hablar ahora. Con Javier Arguez, con su autor. El libro es Magia y religión nórdicas. Se acaba de publicar en Luciérnaga. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Una de las Hola, cosas eh, que hacían esos eh, nórdicos Era un poco bárbaros, ¿eh? Un poquito salvaje Pero sí. bueno, no, sí. no está claro si es real o no ¿eh? Tampoco... ¿No? Sí, aparecen algunas sagas Y hay gente que lo defiende mucho Y otros investigadores más, digamos, más cautelosos Bueno, pues dicen que a lo mejor fue una fantasía literaria El caso es que la descripción y algunas Lo que se lee en las sagas es bastante chocante, al menos ¿Qué es, eh, ¿En qué consistiría? Porque los eh, nórdicos, eh, siempre pensamos en los vikingos, eh, pero eran mucho más que los vikingos. Algunos eh, dioses aparecieron ahí, Odín, Thor, eh, esa imagen de esos dioses eh, nos eh, lleva al mundo nórdico. El mundo nórdico es algo más que los vikingos y los vikingos eh, también estaban rodeados eh, de un halo mágico, misterioso, benigno, que no es eh, tampoco tan, tan justo, ¿no? No, no, evidentemente, ya sabes lo que hace el cine, que a veces idolatra mucho o, o convierten ídolos prácticamente a unos personajes y por otra parte, pues, por pues, luego también está el extremo opuesto, ¿no? La verdad es que los vikingos, como los celtas que también han sido eh, puestos con un halo romántico pues oye, tenían sus cosas buenas y sus cosas malas la cultura vikinga per se pues es muy rica, es, dio lugar a unos textos literarios increíbles, fabulosos pero por supuesto, luego había cosas como esta de águila de sangre oye, que te dejaron un poquito temblando, <ríe> perfecho, ¿no? ¿no? sí, sí, sí ¿En sí, qué sí. consistía la águila de sangre? Bueno, pues... Teóricamente, sí, existe, ¿eh? Claro, existe que, como yo os digo, eh, son textos que ya eh, fueron escritos cuando, cuando los nórdicos estaban cristianizados, con lo cual es posible que se hayan exagerado un poco. Sin embargo, sí aparecen en textos, y la palabra en sí, Blodorn, que significa eso, águila de sangre, sí aparece en algunos sitios, de modo que sí puede que haya algún tipo de ritual eh, asociado a ello, ¿no? El rista Blodorn, que sería el nombre completo del ritual, eh, según cuentan estas sagas, pues consistía en lo siguiente, algo bastante espantoso. ...la víctima que iba a ser sacrificada a Odín... ...pues era colocada de espalda sobre su vientre... ...y luego con un arma afilada... ...generalmente una espada o un hacha... ...pues eh, se hacía un corte a lo largo de la, de la columna vertebral... ...y se iban sacando las costillas del reo... ...levantándolas hacia arriba hasta que los pulmones quedaban a la vista y eran extraídos fuera. La impresión pues debería ser bueno pues eso impresionante valga la redundancia ¿no? porque parecería como una especie eh, la vista del reo como de alas sangrientas ¿no? que se salían de, de su espalda además cuentan algunos que después se echaba sal sobre la heridas no para para mortificar un poco más. La verdad es que los Parece vikingos era un poco más doloroso, ¿no? todavía más. Los vikingos eh, hacían sacrificios. Eso sí que es correcto y lo sabemos, no solamente los vikingos, sino eh, las gentes anteriores a la época vikinga, es decir, los germanos de la edad de bronce, de la edad de hierro prerromana etcétera, hacían sacrificios y se encuentran en los pantanos daneses pues algunos cuerpos que se han conservado muy bien gracias a las características de esos pantanos, en los que aparecen pues ahogamientos, etcétera, y se hacían sacrificios humanos, pero desde luego esta... Y, digamos que no había dolor con ellos es decir, se sacrificaba al reo y, y, y era inmediato y en paz, pero esta eh, forma de matar, desde luego pues iba buscando también el, el dolor del Del, del sacrificado se, evidentemente según contabas lo del de ritual este que no se sabe muy bien hasta qué punto es eh, fiaciente histórico y tal del águila de sangre me acordaba del templo maldito de cuando ese Indiana Jones está también que, que quieren sacrificarle ¿no? y quieren extraer Ese corazón latente ahí un poco, pero igual que esta águila de sangre no está 100% confirmado de que sea un hecho histórico y veraz, en la investigación que has realizado tú, ¿hay algún ritual así un poquito rarito que realizaban los nórdicos? sí, sí los hay, por ejemplo los mismos, hay uno de los, en alguna de las sagas en la que se habla precisamente de uno de los que habrían sido víctimas de este supuesto sacrificio del águila sangrienta, es precisamente pues un, un personaje que está asociado a una, a una serie que es muy muy popular, que es la serie de, de vikingos, ¿no? que está protagonizada sí. por Ragnar Lothbrok. Bueno pues él es eh, digamos ...que él es víctima de, de, de un rey... ...el rey Aela de Northumbria... ...él va a asolar sus costas... ...es un rey inglés... ...le atrapa, atrapa a Ragnar... ...y le condena a morir en un foso de serpientes venenosas... ...más tarde es el propio Aela... ...el que cae prisionero de los hijos de Ragnar... ...tras perder la ciudad de York... ...después de un asalto vikingo... ...y en venganza por la muerte de su padre cuenta un relato, el relato de los hijos de Ragnar, que Ibares el sin huesos, uno de los hijos de Ragnar, es el que hace cortar un águila sobre la espalda de Aela, cuenta literalmente este es el texto, separar sus costillas y extraer los pulmones. Esto habría ocurrido en el año 867. Hay más textos, pero en cualquier caso, por ejemplo, y por remitirme solamente a estos personajes que sabemos que son, que también hay sus pequeñas dudas, pero que generalmente se piensa que son históricos. Ragnar Lodbrok habría sido un Jarl, un, un señor, eh, un vikingo que habría asolado las costas de Inglaterra, también las de Francia, y en me aparecen muchas sagas, ¿no? Y sus hijos también. Bueno, pues este hombre eh capitaneó una una, una tropa enorme de barcos, más de 100 barcos que asolaron entre otras cosas París, y entre una de las cosas que hicieron fue eh, en una de las batallas que tuvieron mientras estaban sitiando París, consiguieron hacerse con la florinata, por decirlo así, de la caballería de los francos, hasta 111 caballeros francos jóvenes, caballeros francos fueron colgados, ahorcados, en frente de las murallas de París en honor al mismísimo Odín o sea, esto sí que sabemos perfectamente por las crónicas que es que es cierto no No es, es, no es está esa virulencia de sacar en los pulmones efectivamente pero imaginaros ese espectáculo dantesco los pobres parisinos viendo como lo mejor de su caballería pues era sacrificada a un dios pagano 111 caballeros, un número mágico ahorcados, que era una de las formas habituales en las que se sacrificaba al dios Odín ¿Y los sacrificios eran habituales en el mundo nórdico? Sí, sí, eran rituales y efectivamente, pues como te digo, eran, eh, eran dedicados a los dioses. Y bueno, pues eh, tenemos constancia de ellos desde tiempos muy remotos. Como digo, en muchos pantanos daneses han aparecido cuerpos perfectamente conservados en los que no hay señales de lucha. Incluso a veces se piensa que alguno de los sacrificados estaba eh, convencido de que iba a ver al dios y estaba de acuerdo con ellos. Se parece un poco a lo que pasa con las culturas prehispánicas ¿no? en, en, en América. Eh, bueno, pues gente que está dedicada que se la, se la cría, por decirlo así, como una especie de sacerdote del dios, y luego sacrificaba. Pues aquí encontramos cuerpos que también... Y efectivamente, fíjate que también esa costumbre que tenían los vikingos de ahorcar, de colgar... ...a los sacrificados en honor de Odín... ...se encuentra ya también en la edad de bronce... ...y en la edad de hierro... ...porque estos. Eh, muchos de los cuerpos que aparecen en los pantanos... ...vienen con eh, sogas, con correas de cuero... ...generalmente eh, ceñidas alrededor de los cuellos... ...de los sacrificados... ...de modo que este es un tipo de sacrificio... ...pues muy muy corriente... ...y por supuesto había toda una... ...un ceremonial anterior y el y el y el pues, además en, en recuerdo uno de los eh, de los sacrificados se encontró en su estómago con nezuelo de centeno, sabéis que es un hongo uh -huh. que, eh, que que bueno que, que altera el trigo uh -huh. y tiene unos componentes parecidos a los del LSD, es decir, probablemente se le daba una ingesta de este tipo de hongos al propio sacrificado para que antes de, de sacrificarse viera al dios, no sabemos si en este caso sería la diosa Nerthus, que era una diosa de los pantanos, y este hombre pues sería probablemente un sacerdote de la diosa que fue sacrificado y antes tomó esa Este, este brebaje, que entre otras cosas incluía el Conezoro de Centeno, probablemente para ver ya ese más allá antes de morir ahogado en el pantano. O sea, que era un un perfecto sacrificio ritual. Has mencionado en varias ocasiones eh, las sagas eh, nórdicas. Esas sagas eh, tienen mucho que ver con el lenguaje, con el alfabeto nórdico, el de las runas, eh, que ha inspirado y ha causado magia, misterio, y ha fascinado a diversos eh, grupos, a los nazis, sin ir más lejos, ¿no? Sí, sí, claro, el, el, el lenguaje rúnico era un, un lenguaje conocido por muy pocos, no probablemente eh, pues eh, surgió a consecuencia del contacto que los pueblos germanos tuvieron con, con pueblos etruscos, venetos, etcétera. Cuando, cuando viajaron hacia el sur, y se encontraron con sus vecinos latinos. El caso es que surge a partir de ahí un lenguaje que eh, para más intra además se llaman las runas, que en, que en germano significa lo secreto, ya es el, el misterio ya ya está con ellas, se emplearon muy pocos, se emplearon pues para hacer eh, piedras, enormes piedras, inscripciones donde se conmemoraba la memoria de alguien, pero también aparecen de forma multitudinaria en objetos religiosos y en objetos mágicos, es decir, fueron utilizadas como una especie de lenguaje, de lenguaje secreto y de encantamiento, era además algo que eh, se acercaba a los dioses, era un conocimiento que habían obtenido los dioses Entonces, fíjate, y retomando el tema de, de los ahorcamientos que estaban dedicados a Odín, bueno, pues probablemente esos ahorcamientos se dedicaban a Odín porque el propio Odín, según eh, cuentan las, las edas, los textos mitológicos nórdicos, el propio Odín se sacrificó a sí mismo sobre el árbol sagrado, a, atravesándose con su propia lanza y permaneció durante nueve noches, ahogado ahogado sacrificado a sí mismo y en la última noche vio las runas y las atrapó y entonces cayó y tuvo el, el conocimiento secreto de modo que algo... de piraos, eh, <risa> realmente bueno es un eh, era muy mitológico es, es una mitología claro muy intensa también y llena de cargada de simbolismo por y, supuesto. Y, y de alguna forma también que hay poca gente que muchos oyentes seguramente lo saben que la básticas famosa de los nazis pues fue <risa> extraída también de, de toda esta mitología y toda esta Estas runas de los nórdicos. Claro, fue pues como otras tantas cosas y símbolos que son robados eh, y que no tienen nada que ver ¿no? con su origen. Mal vale, interpretados. Cuenta, cuenta claro, cuál era el origen real. Sí, sí, sí. La esbástica evidentemente, es un símbolo que es prácticamente eh, está en culturas de, de todo el mundo. ¿no? Y pues, la podemos encontrar en la India, en el seno del hinduismo y del budismo, como símbolo de buena suerte. Mm -hmm. Aparecen ya esbásticas como símbolos solares, precisamente, también entre los germanos. En esa edad de bronce hay muchos petroglifos, con barcos, con signos solares... Y la esbástica aparece también como un símbolo recurrente al lado de muchas runas, por ejemplo, en bracteatos, en medallones de oro, en los que aparecen palabras mágicas, una de ellas es la palabra alu, que se repite muchísimo con runas en estos medallones de oro, y a su alrededor, pues, suelen estar dibujadas la figura de un jinete, un jinete solar, un jinete que cabalga un caballo, un jinete de, del sol, y generalmente, pues, va acompañado de cruces, solares y desvásticas, es decir es un símbolo mucho más antiguo que evidentemente pues fue retomado por, por por esta gente con propósitos pues más digamos más egoístas y esta y otras muchas historias se encuentran en este libro que se acaba de publicar esta misma semana en Luciérnaga, magia y religión nórdica, y sí, su autor es Javier Ariés, que ha estado esta noche con nosotros en el mundo bizarro de las rosas los vientos, gracias Javier gracias a vosotros un beso, un beso